Fresquito, la mañana. fresquito, fresco, viento, sin sol, nubes, desapacible, casi invierno. Volvamos a la cama. <risa> claro, <risa> hoy es un día para volver a la cama, totalmente. Eh, hoy recién te escuchaba, Pari, que intentabas explicar la cantidad de, de, de kilómetros del viento. Lo que te puedo decir o poder resumir en un viento bárbaro. Ahora, en este momento, en Santa Rosa hay un ventarrón... Sí. impresionante, y viene del sur, del sur, así que viene fresco, el sur casi casi suroeste, y la verdad que te pones donde te pongas en Santa Rosa, está fresco, hay que andar con abrigo las personas que puedan. Sí, eh, estaba viendo en Río Negro, me parece que suspendieron clases y actividades por el viento. ¿Dónde? Río Negro. Ah, bien. Sí, sí. ¿También por el frío? Sí, bueno, viene... por el viento, por el viento sobre todo. Ah, por el viento. Sí. Sí, sí. Eh, viene una ola así, media de, de frescor, así que creo que está arrancando y posiblemente en estos días tengamos eh, temperaturas bajo cero. Mientras te voy diciendo esto del frío, estoy pensando en las personas que no tienen gas, sobre todo las personas del barrio Río Atuel. Recordemos que hay este, algunos vecinos y vecinas que hace seis meses que no tienen gas y en estos días, o desde ayer, ayer lo publicamos ayer cerca de... de las 9 de la noche en Radio Carmes, este pedido de emergencia habitacional que está haciendo la oposición en la legislatura provincial, que no es nada nuevo, no están en emergencia hace mucho tiempo las personas que viven en el barrio Río Atuel y bueno, están pidiendo también que se presupuesto, digamos que se haya que haya recursos económicos para arreglar el barrio. El barrio está detonado por donde lo mires, aunque también hay que eh, hay que reconocer que el municipio logró entrar al barrio y hacer algunas este, algunas obras, pero el barrio está muy pero muy complicado. Eh, veremos qué, qué pasa por estos días si desde el IPAD hay alguna algún acercamiento o de la propia municipalidad. Por lo menos oficialmente no se ha informado nada, pero sí nos comentaban anoche eh, medio tarde los los vecinos y vecinas que Desde la municipalidad, algunos funcionarios ya estuvieron contactándose con algunos vecinos para que le cuenten de primera mano cuál es eh, la realidad, cuál es eh, el pedido que están haciendo y, sobre todo, este. cuáles son la, los inconvenientes mayores. No sé qué puede hacer la municipalidad, pero sí hay funcionarios de la municipalidad que se han acercado hasta, por lo menos telefónicamente, con algunos vecinos para, para consultarles cuál es el reclamo, porque eh, lo han visto en todos los medios. Y hace un ratito, no, no hace más de cinco minutos, que eh, Roxana Sánchez, eh, recuerdan la, la vecina que... que tiene un pedido de desalojo por parte de la dueña porque tiene eh, un peligro de derrumbe en su departamento en la tira 15 eh, hace un rato nos avisaron eh, me avisa que si podíamos acercarnos hasta el lugar seguramente lo hagamos durante la mañana porque supuestamente iban a ir gente del IPAF a ver el departamento ah. o sea eh, se estamos viendo la oposición y también algunos resortes del gobierno provincial se están activando para atender la emergencia habitacional que hay en el río Atuel seguramente por estas horas vamos a tener alguna novedad más. Bueno Mauro bueno, estaremos atentos acá eh, y atentas en Kermés, cuando haya novedades ahí más vale, nos avisas. Y te cuento un, un, un siniestro vial que ocurrió hoy en la madrugada una mujer alcoholizada sobre la calle Padre Bodo en un a, a bordo de un sandero eh, quedó atrapada dentro del auto chocó un, este, un árbol se chocó un árbol ¿Eh? y después de chocar el árbol, chocó un auto que estaba estacionado, un Chevrolet Onix, y la mujer quedó con fractura de, de clavícula y rotura de ligamentos de la rodilla derecha. La mujer tenía 2,23 no, de alcohol en sangre. Estaba no mucho. muy alcoholizada y seguramente producto de eso se chocó un árbol y ahora la mujer de 30 años está internada en el hospital Luis Molas. Bueno, bueno Mauro. Eh, Nos encontramos luego. Cuando quieran. Dale. Hasta luego. Bueno, no, estoy...